Bueno, ha finalizado toda la actividad en el Tribunal Oral en lo Criminal número uno de Azul y verdaderamente debemos de decir, el crimen o la causa del crimen del abogado Marcos Alonso ha tenido un giro, al menos hasta ahora, inesperado en los nombres y apellidos que han aparecido en la declaración de Juan Ramón Ibáñez, que prestó declaración por espacio de una hora y 40 minutos aproximadamente. Eh, obviamente como hemos dado, a, hemos dado a saber en el transcurso de la tarde No pudimos presenciar la audiencia eh, Por lo tanto nos hemos podido basar para recoger esta información Que eh, reitero, gira trascendentalmente la marcha de la causa Es eh, por distintas fuentes eh, judiciales que hemos podido consultar Y que nos han determinado algo de lo que declaró Juan Ramón Ibáñez eh, Lo que sucedió en las últimas horas de Marcos Alonso El 25 de enero del año 2010 ...habría comenzado en una llegada de eh, Ibáñez, ...esto cuenta Ibáñez según eh, nos han dado a saber las distintas fuentes... Ibáñez llega a la quinta ubicada en la avenida Poirreón... ...allí de, en la quinta de la familia Durán... ...al arribar a esa quinta, él eh, encuentra eh, en la quinta... ...a Eliseo Castilla Rocha... ...a el eh, comisario inspector Juan Carlos Lazarte... ...jefe de la la Olavarría... ...y al abogado penalista Marcos Alonso... Según nos cuentan las fuentes judiciales y según habría dicho Ibáñez, el comisario inspector Lazarte estaría o habría estado apuntando a Marcos Alonso. A Ibáñez le queda la responsabilidad de presentarlo a Alonso y es subido a un automóvil, al de Alonso, al que suben también Roberto Eliseo Castilla Rocha, Juan Ramón Ibáñez, el comisario inspector Juan Carlos Lazarte y obviamente el abogado penalista, quien tenía un disparo de arma de fuego en su brazo. A partir de ahí empieza un derrotero por la ciudad de La Barría que los conduce primero en ese vehículo a una quinta ubicada en inmediaciones del autódromo y posteriormente, reitero, según la declaración de Ibáñez, y de acuerdo a lo que relatan las fuentes judiciales, posteriormente a la concesionaria de automóviles Mercedes-Benz ubicada en la avenida del Valle. Allí Ibáñez y Castilla descienden del vehículo y el auto queda en la concesionaria. Concesionaria que recordemos es propiedad de Isidro Rodríguez. Luego de ahí, nada se sabe qué fue lo que sucedió, o en parte no, su no, se, no se logró determinar en la declaración de Ibáñez qué fue lo, de lo que sucedió con posterioridad a esto. El dato aquí apunta, Sandra, a que se ha mencionado algo que se venía hablando pero nadie lo confirmaba e Ibáñez lo ha confirmado, la vinculación policial en el crimen del abogado penalista Marcos Alonso ha dado un nombre y un apellido Juan Ramón Ibáñez, mencionó al comisario inspector Juan Carlos Lazarte y al mismo tiempo ha vinculado a Juan Ramón eh, perdón a Isidro Rodríguez en el lugar donde habrían dejado el vehículo con Alonso aún dentro de este rodado y con un disparo de arma de fuego en su brazo según la versión de Ibáñez. Las eh, partes eh, consultadas obviamente ya... <risa> Perdón, no, no descartan la vinculación de este caso y la policía, no descartan eh, la vinculación con el narcotráfico y no descartan tampoco otra de las hipótesis que hacen a este hecho que es el, la cuestión de los negocios ilícitos en los que podría haber estado participando Marcos Alonso. Hay un dato, antes de la llegada... De, de, antes, en la salida de la quinta y antes de llegar a la quinta de, en, en inmediaciones del autódromo Hay una pasada, si se puede decir, del vehículo Por el estudio del abogado penalista Lo que lleva a pensar que el dinero que habría estado depositado en el cajón del escritorio de Alonso Habría sido recogido en esa pasada por el estudio Fortísima declaración de Juan Ramón Ibáñez A la que reiteramos, no pudimos acceder ...pero hemos podido cotejar con distintas fuentes judiciales a las que hemos tenido acceso. ¿Cómo sigue esto, Sandra? Es una incógnita. Pero la causa no está cerrada, por lo que podría la fiscal de la causa, Susana Alonso... ...ordenar nuevas medidas, más allá de la del juicio, con las personas que se han mencionado hasta el momento. Esto, reiteramos, no lo hemos podido confirmar. La doctora Susana Alonso tiene su teléfono cerrado y ha sido difícil poder llegar a ella. Pero el giro brusco que adoptó la causa tras la declaración de Ibáñez ha sido más que importante. Obviamente, toda esta información ampliada y con mayores detalles, en la segunda edición del Usted se informa y en nuestra página web www.lu32.com.ar. Recordemos, en cobertura conjunta con infoem.com, donde también habrá registro de fotografías de lo que se pudo recoger en la audiencia de hoy, que reiteramos, ha sido sin dudas clave en la marcha del juicio y en la suerte que podrían correr Roberto Eliseo Castilla Rocha y Juan Ramón Ibáñez.